Media docena de huevos Eso es exactamente lo último que le pidió a la verdulera Antes de guardar todo en una de las dos bolsas a irse Ella giró su cuerpo y le alcanzó el envoltorio Antes de indicarle la suma final de su compra Él se distrajo observando las noticias con que estaban envueltos los seis huevos Era una reseña de un hecho policial Una denuncia superpuesta con el análisis del último partido de la selección. Volvió caminando a su casa, impresionado por la fugacidad de las noticias. Cómo de pronto el inmenso murmullo de días o de semanas se apaga, dejando lugar a otro murmullo promovido por las mismas bocas. Una renuncia, un encubrimiento una medida trascendental que se convierte en tinta y que aún puede manchar los dedos, de modo tradicional, para pasar pronto al olvido y ser bocado de algún investigador movido por causas particulares. Los hechos, como los cuerpos, caminan pronto al hospicio de su pasado. Acontecen, tienen un breve desarrollo y se encaminan a su extinción haciéndose un propio gusto para limar asperezas con la insignificancia. De todo se habla un día y se deja de hablar al día siguiente, para gritar con fervor sobre alguna otra cosa, de pronto apagada por otro arrebato noticioso que dura lo que tarda en hacerse de noche en invierno. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 26 de junio, ¿Cuántos análisis sesudos fueron pronto desechados? ¿Cuántas opiniones pueden modificarse en cuestión de minutos? ¿De qué modo nos olvidamos enseguida de sucesos que creíamos no olvidaríamos jamás? Siendo imposible y antihumano abarcarlo todo en el cuerpo y en la memoria. ¿Qué medida emplearíamos de poder controlar nuestra fe de registro? Un hecho que nos haga vibrar y que quede anclado en nuestra memoria a una costa de no admitir su preponderancia para certificar la más plena posteridad, sea del modo que sea, impreso o no en letras de molde. Aquí comienza Ojo de Buey. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de güey. Martes de 17-18, en Radio Nauta. Arco, colores, las flores, el arco iris vienen de abajo. A veces creciendo poco a poco, mirando el iris brillando más. La sangre que es de todos los arcos, los iris, los arcoiris Vienen andando sus tallos bailando más Entre los arcos pasa el tren, otros ven asomar el tren. de güey. Fíjate qué pasa. Apareciste entre la gente Los labios rojos sangre Te hacían juego Con el vestido marfil Hablamos de tus 15 años Del vals interminable Y del paseo Del 19 de abril Poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y Poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Mire sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. A la gente que bailaba Yo esperando el momento Más oportuno Para sacarte Y bien sabía Que mis vueltas eran falsas No lo iba a intentar Otro cumpleaños Que miraba de reojo Sin saber bailar Los encantos continuaban a pesar del esfuerzo por refugiarme and I am fixing a hole. Y los galanes del liceo llevaban con soltura a sus parejas girando en un rock and roll. 15 abriles se van yendo temblorosos de mi corazón y los destellos de tu tiara se confunden con esta canción y las columnas de la pista se derrumban de desolación y los amores imposibles se sumergen. En esta canción, escúchanos por internet, radionauta.com.ar 61 69 17. Ojo de Güey, en Radionauta. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Güey, una abertura en el ojo de la tormenta. 5 a 6 de la tarde escucha Ojo de Güey con Mauro Basiuk y Matías Di Loreto en Radionauta FM 106.3 libros, música teatro, cine todo lo que puedas ver a través del Ojo de Güey todos los martes 5 a 6 de la tarde Ojo de huevo. En Radio Nauta FM 106.3 América es el largo camino de los indios Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta Todos los sitios nos están contemplando los indios desde todos los sitios, nos están contemplando los indios desde todos los sitios. Rua chipään, matako, pampa, pataka, patako. Los indios ojo de wey hablamos sobre la marcha la tarde estás escuchando Ojo de Güey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de wey Als ik om de Way. Fíjate qué pasa. Se dilata el tiempo, otra vez algo se rompe. No basta con reír. Daba la voz Caminando ando busco el resplandor mi palabra gritan así suelto en el dolor Uña esta guitarra le canto al sol, a la luna, a la tierra, al instante con mi pensamiento, que es inmenso, perdón, un momento mañana, y más que besos en mi cama, voy dejando huella por detrás, herida abierta, mi cruz queden vela serena, sin pena, helada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 Del más allá del universo, como si nada. Antes era, antes, ahora ya no está. Y se queda mi suerte, corriendo, como si nada. Ay, no dejaré de cantarle al viento, al aire. De esta historia que desapareció, como si nada. als ik seguir, así poder als ik si nada, blijven als ik como si nada, als ik seguir, kunnen poder als ik poder seguir como als ik si nada. Sin poder seguir, seguir. als ik si nada, si poder als ik esta guitarra le als ik sol kunnen als ik zou kunnen als ik zou kunnen als ik als ik Momento moment, ni más que besos en mi cama Voy dejando huellas por detrás, herida abierta Mi cruz queda en vela serena, sin pena, helada Así poder seguir, como si nada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 Context: Solo en el cuento el sentido se filtra en la piel. Otra hebben hemos inventado héroes solo We permanecer. No me describas la luz que een hace caer. Eso is es een secreto. Dus ik ben modern. A las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Huey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Huey. está por todas partes La vida nunca vi de lejos la fragilidad Siempre vi el reflejo de lo que bailas Nunca viví tan sostengo mucho que dar Me pese saber que mis palabras Terminó Ojo de Güey. Quédate escuchando Radionauta.